Somos ricos en folclore, somos ricos en cultura, somos ricos en tradiciones. Y eso se ve reflejado aquí en Montero, porque siempre hemos sido un pueblo hospitalario, un pueblo en que toda la gente de Bolivia, de todos los rincones de Bolivia, ha venido a vivir. Y a todos hemos buscado un espacio y todos tienen su lugar y su espacio para demostrar y nunca olvidar sus costumbres y sus tradiciones. Eso hace hermoso Montero, eso es lo que hace de que acá convivamos todos de una forma pacífica, como siempre lo hemos hecho, porque a todos se los respeta y de todos nos sentimos orgullosos, de todos aprendemos y de todos convivimos. Y una muestra de eso es lo que es nuestra entrada folclórica. Desde el año 96 se viene practicando ese tipo de entradas, Desde hace ya varios años que la alcaldía lo promueve, lo fortalece, nos apoya. Porque nosotros nos sentimos orgullosos de lo que es nuestras costumbres. Nos sentimos realmente privilegiado por tener dentro de lo que es Montero esas manifestaciones culturales. Tenemos que fortalecerlo, tenemos que explotarlo, tenemos que buscar de que el mundo conozca de que en Montero se practica y se puede demostrar y se puede eh, exhibir lo que es nuestra Bolivia. Eso es lo que hemos buscado últimamente dentro de lo que es el gobierno municipal, hacer de que estas expresiones de diferentes lados, de diferentes costumbres, fortalezcan y hagan de Montero una ciudad única, Una ciudad en la cual podamos atraer a gente a que conozca no solamente un sector de Bolivia, sino toda Bolivia concentrada en un solo carnaval. Y eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo y eso es lo que tenemos que buscar, que entre todo este tipo de actividades cada vez sea mejor. Muchas felicidades, mi querida Ñusta, muchas felicidades a la Fraternidad de Folclórica, porque... Son ellos los que han venido poniéndole el hombro, son ellos los que han venido haciendo de que este tipo de manifestación cultural cada vez crezca y somos nosotros los que tenemos que seguir apoyando y tenemos que buscar la forma de cómo engrandecer este esta manifestación cultural.